Lágrimas, sentimiento y dolor las elaboran, nacen del corazón ensangrentada, y al salir por los ojos que las lloran, se convierten en perlas líquidas. Hoy es el día de la madre, debería estar feliz, que gracias a mi madre estoy en este mundo, pero en realidad para mí son lágrimas, lágrimas que nunca se acabarán, porque mi madre ya se ha ido al mundo del silencio, de la vida eterna, que algún día yo también llegaré. Lágrimas que brillan en mis ojos y vagan entre risas que dan rosas Lágrimas que son fuego en edad que llevo de recuerdo, nostalgia, sabiduría Y con gran ilusión de todos los valores que mi querida madre me ha dejado Lágrimas, ay dulces y amargas, que nos arrancan en un bien que poseímos Envuelta en un recuerdo de caricia, de un amor puro y santo que tuvimos Fui tan feliz, ay... ¿Por qué no puedo durar más mis alegrías contigo, madre? Hay lágrimas, lágrimas que me consumen y mi palidez la marchita y los claveles de sus labios y las rosas de sus mejillas se han deshojado.